Chaleón. Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves 1 de marzo del 2018 Son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde Y aquí comienza una nueva edición del programa dedicado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria El programa Euskal Música programa que también lo puedes escuchar el fin de semana tanto el sábado como el domingo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en el mismo día 100 de 100.8 de Berriozario Ratia pero eso sí, en redifusión, en repetición y ya sabes que en cuanto concluye el programa del jueves, lo subimos a las redes sociales lo subimos más concretamente a las páginas que tenemos tanto en Twitter como en Facebook Música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 ...y en facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia. Comenzamos el mes de marzo y lo hacemos con muchas novedades. Lo vamos a hacer con el regreso del señor Juancho Escalari... ...junto a la Rude band que acaban de publicar un álbum de 10 temas... ...llamado Rudy Records. También, como nos escucharemos al señor el boni que regresa con su tercer larga duración, Requiem por el Mundo. Escucharemos dos de los temas incluidos en ese su álbum, lo dicho, de reciente publicación. También ha sacado tercer disco, Gouda Dancha, ese álbum, Arquivirac. Escucharemos los temas con Dairac y el tema Asken Standard. Y también, como nos saborearemos y disfrutaremos lo nuevo de Isaro. Además, como no, también nos iremos al pasado. Nos iremos al pasado con las bandas Econ y con la banda La Caza. Todo esto y más música, por supuesto, en esta próxima hora y media, en estos próximos 90 minutos. En una nueva edición de tu programa Dedicado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria El programa Euskal Música Cada jueves en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde Nueva cita, el fin de semana Eso sí, en redifusión, en repetición También en las, entre las 6 y las 7 y media de la tarde Y vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación Willis Drummond que editó a finales del 2017 un disco libro que reúne 10 años de fotos del grupo y un EP vinilo de 7 pulgadas que contiene dos temas inéditos. Todo comenzó hace 10 años cuando John Iraundegui descubrió a Willis Drummond en el Festival Euskal Herria Susenean y capturó sus primeras imágenes de la banda. Comenzó a seguir a la banda y a lo largo de los años se convirtió en un verdadero compañero para la la banda e incluso más que eso, un amigo simplemente. La editorial vani Sunisuke ha decidido celebrar estos 10 años de aventura común publicando un libro que, re que reúne más de 200 fotos de Willis Drummond, de John Iraundegui, enriquecidas Con algunos textos de los diversos miembros y exmiembros del grupo Así como te comentaba antes un vinilo de 7 pulgadas que contiene dos canciones inéditas Nos vamos a centrar evidentemente en ese vinilo de 7 pulgadas con dos temas inéditos Los temas titulados Tagu Munduan y el tema Seiyak Ta Laurdeen Con Willy Strumons, con este John Irándegui EP Comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música Música Finales del 2017 tienes... El libro disco que reúne 10 años de fotos del grupo Willis Drummond y este EP vinilo de 7 pulgadas con dos temas, los temas que hemos escuchado Tagu Munduan y el tema Seiya Ta la orden y ahora nos vamos con una novedad, y es que Juancho Escalari regresa al panorama musical con nuevo trabajo discográfico Bajo el brazo, junto a la Rude Band presentan un disco de 10 temas llamado Rudy Records, las primeras fechas de presentación son este sábado 3 de marzo en la sala Mon Life de Madrid, el 9 de marzo esta Estarán en Zaragoza en la Sala López un día más tarde, el día 10 en Guernica en el Gasteche Astra, el 24 de marzo en Torino, el 6 de abril en Bogotá, el 8 de abril en Santiago de Chile y el 11 de mayo en Toulouse. Novedad esta semana, Rudy Records, lo nuevo de Juancho Scalari y la Rudevan, lo que escuchamos, los temas nuevo octubre y Partizana. Por tu firme convicción Pudiste sobrevivir Cruzaste toda frontera Para que tu derecho Que hoy todavía ansias como mujer Bella como la luna plena Como la tierra libre Partizana Nunca morirás Tuvela chao Falentareu siao, Agurpolita, combatiente partisana de la Chao! Hacia un nuevo camino con fe en la victoria Levantaste el puño al decirme Chao En la Europa de las mil garras si tierras defendías la dignidad que te habían quitado y no vuelvo a verte te dije en la despedida alguien que no tenías miedo te de marchar eres bella como la luna plena como la tierra libre patrisana nunca morirás vuelve oh, chau Balentareu ziau, agur polita, kompatiente partizana Gubela txau, balentareu agur polita, kompatiente Pues ahí estaban, sonando dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para Juancho Escalari que junto a la Rudevanz hacen este nuevo disco Rudy Records, ahí estaban los temas Nuevo Octubre y el tema Partisana, y ahora echamos la vista atrás y nos vamos hasta el año 2000, segundo trabajo de estudio de la formación Econ, donde repiten estudio y cambian de productor, en esta ocasión sería Jimmy de Sociedad Alcohólica el encargado de dirigir la producción de esta segunda entrega de los de Arrasate, si en su primer trabajo e Encontrábamos ciertas pinceladas industriales En esta ocasión la fusión con la electrónica industrial está más presente La evolución que muestra el grupo es notable Y se hace pandete con un resultado más profesional y elaborado Nos vamos hasta el año 2000 Hace 18 años que editaban Econ este álbum titulado Etnia 2000 Y de alta extraemos los temas eco Sabotalla y el tema Eraiki Música Chicos, incluidos en este álbum de Econ Del año 2000, Etnia 2000 Econ Sabotalla y el tema Eraiki, dos temas que seguramente Que los has podido ya disfrutar Un montón de veces y has podido bailar Y ya seguramente que te sabes hasta las letras de las canciones Porque como te comentaba anteriormente Han pasado 18 años desde que saliera ese álbum de la formación Econ Y ahora nos vamos con otra novedad Venimos al presente y nos vamos con el nuevo CD del Bonnie Que constituye una auténtica canción Eh, Oda, la vida y la esperanza, bajo el título Requiem por el Mundo, 10 temas vitalistas y muy enérgicos. Tercer disco en solitario, después de separarse de barricada, con la intención de seguir haciéndonos disfrutar del rock and roll. Para ello, Bonnie despliega sus mejores armas, una voz inconfundible, una guitarra que derrocha pasión eh, y unas cuidadas letras que nos cuentan historias muy cercanas, soñadoras unas y reivindicativas otras. Producido por Bonnie y Yacoba Ormaechea, sus canciones suenan como nunca lo han hecho antes, tal como se espera en la evolución de todo artista. En el disco colaboran Cuchi Romero en algunas de las letras, un solo de guitarra de Rosendo que no deja indiferente a nadie o la voz de Pedro Fernández de la Fuga. El fruto de todo este trabajo es un disco que engancha desde el primer momento, que contagia mucha vitalidad y que nos hace seguir sintiendo pasión por el rock and roll. Todo un regalo de Bonnie para los amantes de la buena música es este tercer trabajo discográfico Requiem por el mundo. De él te extraemos los temas, el erizo y el tema Lobo Maledido. También en internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra euskalmusicavergiosarirratia.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 Continuamos compartiendo contigo más música de la Sintonía de Riozar y ratia en el 100.8 de la FM, en una nueva edición del programa de Euskal Música. Hemos comenzado con Will Instruments, hemos continuado con Juancho Escalari y la rue de Band, nos hemos ido al recuerdo hasta el año 2000 con Econ, y hemos vuelto al presente con el tercer trabajo en solitario del Boni, el álbum Requiem por el Mundo. Y ahora nos vamos con algo mucho más tranquilito. Nos vamos con Isaro Andrés Selayeta, que nació en 1993 en Mayavia. Después de un año estudiando física, decidió dejarlo y graduarse en comunicación por la Universidad de Deusto. Su andadura musical comenzó en 2014 con su primera canción, Paradis, y siguió con su primer disco, Om. Desde entonces se sube al escenario bajo nombre de Isaro. Iker Laurova, Oriol Flores y Julen Barenderán son los músicos que acompañan a Isaro desde 2016. Su música es íntima y de profunda sensibilidad, nace del corazón. Ahora, en 2018, acaba de publicar su segundo trabajo de estudio, Eason, el 16 de marzo estará por aquí, por Iruña, más concretamente en la sala central, para presentarnos este segundo trabajo discográfico. Nosotros nos quedamos con los temas Suri y el tema de Lirios. Estut u Sonando dos de los temas incluidos en este segundo trabajo discográfico para Izaro, el álbum, y los temas Suri Bekira y Delirios. Hay que comentarte que esta mujer estará el 16 de marzo en la sala central de Iruña para presentar este nuevo trabajo de estudio. Y ahora nos vamos hasta Uribe Costa porque desde desde allí nos llega el tercer trabajo de la formación Guda Dancha Argi Videak 11 nuevas canciones que fusionan el ska la cumbia el reggae el electro swim el rap y el rock electrónico evolucionando y alimentando su faceta reivindicativa el disco ha sido grabado y mezclado en los estudios Iga Indy Survil por Aritz Arregui el disco tiene cuatro colaboraciones importantes está la de Iker Villa de Revolta Permanent en el tema Oyan Sakonean y Nyaki Betagarri En Luz, Lusillo de Mendeta en Despierta Y Sorkun en Gesurren Balak Ocho canciones, en euskera Y tres en castellano Recogen un gran abanico de sonidos Novedad también esta semana El tercer trabajo de Guda Dancha El álbum Archivideak Lo que vamos a escuchar, los temas con Dariak Y el tema Asken Standard Música ere Aurrera egiten dugu puntu berdinera iristen Helmugarik abeko bibean gabi zautsak arrotzen Ez ere zaren zuak ikizkaltzen daituen arte Argibatitz altzen den bitartean Aizearekin doan izarren sí, con este ritmo suena lo que es el tercer trabajo discográfico para la formación Gudadancha, el álbum Arkibidak, lo que escuchábamos los temas con Dairak y el tema Asken Standar, que no nos vamos al pasado, nos vamos con el primer y único disco de la caza banda, que es el resultado de la disolución de Seahawks, que a su vez es resultado de la disolución de Caos Etílico. Este disco es al más puro estilo Caos Etílico, un disco que salió en 2002 con la banda formada por a la Voz, que para la batería, Joseba la Guitarra y Dieguillo al Bajo. Ellos, La Caza, el álbum Fresco fresco ¿eh? lo que vamos a escuchar, lo dicho, salió en 2002. Los temas, Riesgo y Nadie Como Tú. Música Zoro intento explicar Que no es como las demás Cuando río Me arriesgo a parecer un loco Cuando lloro A ser sentimental Ofrecerse Es correr el riesgo De implicarse en algo que Nunca habrás buscado Si no lo haces Tampoco sabrás qué es lo que sientes al arriesgar No, no, no podes hacerlo Teméis que algo salga mal Esta es la diferencia entre mi vida y la vuestra Yo solo vivo para arriesgar Seré sincero al comentar Que no me pare a pensar Que cuando arriesgo También puedo perderlo todo Perderlo todo O volver a ganar No me convence La idea de malgastar Mi vida simplemente igual Que la de los demás Seré imprudente Tal vez irracional Eta horreta, tan cerca, de triunfar No! No podéis hacerlo! Tenéis que algo salga mal Esta es la diferencia entre mi vida y la vuestra Yo solo vivo para arriesgar Una extraña voz, dentro de tu interior Te invita a Nada dice, nada cuenta Pero existe y te atormenta Y otra vez tan cerca ¡No! ¡No podéis hacerlo! ¡Tenéis que algo os mal! Esta es la diferencia entre mi vida y la vuestra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 Escuchando a excomponentes de Xeux, a excomponentes de Caos Etílico, entre ellos sacaron este nuevo proyecto musical llamado La Caza, que dio como resultado un trabajo discográfico, el álbum Fresco, Frescue, y lo que escuchábamos, los temas Riesgo y el tema Nadie Comenzó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 buscan perturbar al público y han optado por eliminar aditivos. También, para las letras han abrazado un tono mucho más directo y crítico. Lo que vamos a escuchar son dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico para Lier. Los temas Sismógrafo A, Talurricara y el tema Erlo Juaren Maitale dentro del álbum Templuak R. Comentarte que el día 15 de marzo, si no pasa nada, estarán por aquí parte de la banda Lier para hablarnos de este nuevo trabajo discográfico y por supuesto para hablarnos de la trayectoria musical de Lier. Hiltze Estaban sonando dos de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico de Líder. Una formación que respira un aire inenagable, Stoner, y donde proponen en este nuevo trabajo discográfico sonidos más pesados y duros, plagados de cambios de ritmo y distorsiones. Ahí estaban los temas titulados más concretamente Sismógrafo a Etalurricara y el tema Erlojuaren Maitale. ya no nos vamos con Bandada, el viernes pasado dio el pistoletazo de salida Marian Ruiz de este nuevo proyecto musical encima del escenario lo hizo en la Escuela Navarra de Teatro en la calle San Agustín 5 y fue un pedazo concierto 100% conciertazo el que dio Marian Ruiz y toda la gente encima del escenario para presentar este nuevo proyecto musical el proyecto musical Bandada un proyecto en el cual te puedes encontrar 12 temas dentro de su primer trabajo de estudio, disco que cuenta con las colaboraciones de Cuchi Romero Carlos Chauén y Marcos Fernández fusión que mezclan diferentes estilos rock, reggae, swim pop, tango, rumba y que tenían muchas ganas de volar y emocionar a la gente y que lo hicieron en la Escuela Navarra de Teatro, nosotros nos quedamos con dos de los temas más rockeros el paseo con Cuchi Romero y el sencillo persiguiendo un sueño calmamos mientras queda el que fue nuestro hogar por delante un camino que anda con cariño de familia un y con alguna prisa no querer hacer ya mayores cambiamos el trote para ir al galope ya yeah. yeah. la música de Bandada y estos temas, el paseo y persiguiendo un sueño, vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, hemos escuchado a William drummonds a Juancho Scalari y la Rude Band, a Econ a Bonnie, a Isaro, a Guda Dancha a La Caza, alier y a Bandada, el nuevo proyecto musical de Marian Ruiz. Recuerda que dentro de 7 días, será el día 8 de marzo, estaremos de nuevo contigo a partir de las 6 de la tarde para compartir todo lo relacionado a la música local, a la música que se realice en Euskal